Y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de j e r u s a l é n la palabra de Jehová. Y Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para a s a d o n e s y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra.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 Juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de j e r u s a l é n